Jeremías capítulo doce Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces. Crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste, y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque a u n tus hermanos y la casa de tu padre, a u n ellos se levantaron contra ti, a u n ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desampararé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su regido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, o l l a r o n mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y c e g a r o n espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos, a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí, que yo los arrancaré de su tierra, Y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente a p r e n d i e r a n los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, Vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, Arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová.